exposiciones de nuestros talleres culturales de cerámica, vitrofusión, telar eh, y un montón de fotografías de las distintas de los distintos eventos que realizamos anualmente. Exactamente. Dentro de los eventos, Gustavo, se viene eh, algo, bueno, no sé si inédito para Roque Pérez, pero por lo menos muy importante y que va a nuclear a gente de todo el centro de la provincia, que es esta obra en inglés que va a tener lugar, si mal no recuerdo, el miércoles, ¿verdad? Así es, sí, es inédito en Roque Pérez, realmente es la primera vez que se Ajá. presenta una obra en inglés, viene de la mano de eh, la una de las profesoras de inglés que tenemos en Roque Pérez, que uh -huh. es Leticia Aguirre, uh -huh. eh, la obra se llama Excalibur, es la leyenda del rey Arturo, bueno, eh, toda eh, en inglés, Ajá. por supuesto, pero... Eh, va a ser a las 19 horas, la entrada general es de 12 pesos, y en realidad no es solamente para los que saben inglés, yo hablando con la profesora ella me contaba que es muy visual, de manera que el que no entiende demasiado inglés puede seguir perfectamente la obra con eh, siguiendo la, la, la, la secuencia de, de, de, de los movimientos de los personajes, claro. más allá de no saber inglés. Bien, claro, eh, este, o sea que es para todo el público, uh -huh. fundamentalmente para los chicos que están estudiando inglés o para la gente que habla inglés. Y sí, es verdad, viene gente de distintos lugares del centro de la provincia A, a disfrutar de esta obra, que uh -huh. es una comedia musical Sí, y la apuesta va a ser allí eh, en, en un lugar increíble que ha, como ha quedado Contanos un poquito, Gustavo El centro cultural, este... sí, que ya cumplió, sí. <coughs> este año cumplió un año Después de, la, de reciclarlo íntegramente uh -huh. Un teatro que no es demasiado grande, tiene 279 localidades Pero con butacas nuevas, telones nuevos Eh, la verdad que quedó muy lindo Tiene un importante equipo de, de sonido y de iluminación El teatro cuenta con todo eso también eh, Camarines apropiados no, eh, La verdad que la sala quedó, es un orgullo para nosotros La salita, eh, ya te digo, no es una gran sala en tamaño Pero es muy linda sala, muy linda sala Así que bueno, todos los artistas disfrutan de la sala Y los espectadores también Bárbaro. Gustavo, también están usando este este lugar, porque yo lo conozco porque he ido a obras que han que han traído para, para el jardín, uno este, que está realmente muy lindo, y eso también va a ser eh, lugar de encuentro para otras obras que sé que a través de Cultura estás trayendo a Roque Pérez. ¿De qué se trata esto? Nosotros traemos este jueves 11, el 10 tenemos Excalibur. Ajá. Eh, y el 11 el jueves 11 hay se presenta el fantasma de canterville una obra de Pepe sibrián y ángel maller eh, muy famosa bueno las obras de sibrián maller son todas este, increíbles también eh, se presenta el 11 a las nueve 21 qui no el cuarto de la noche eh, es una obra que también tiene partes cantadas etcétera con 19 artistas en escena y eh, ¿Qué más te puedo decir de la obra. Bueno, quien no conoce las obras o por lo menos me escuchó hablar de las obras de Sibrian Mahler. Sí, seguro, aparte es una linda oportunidad de ver una obra de primer nivel sin tener que viajar, ¿no? Sin tener que viajar. Qué sí, importante. este y también han elegido Roque Pérez por la por el tipo de sala. Claro. Y bueno, tuvimos esa suerte, así que a las eh, 21 a 15, el jueves, en Roque Pérez, sí. el fantasma de Canterbury. Realmente una obra, este estuvo, Mira dos años en el Lola membrives después salió a recorrer este el interior del país, estuvo en las... Eh, recorriendo, bueno, todas las provincias, y ahora está recorriendo un poco la provincia de Buenos Aires. Pero no está en todas las ciudades, ellos me contaban que, por ejemplo, vienen a Roque Pérez, nuclean, tratan de nuclear toda la gente de la zona. Ajá. Eh, Así que, bueno, creo que es una obra para no perdérsela. Sí, Yo me la pierdo, pero es una obra para sí, no perdérsela. Realmente es para disfrutarla porque es, es excelente. Gustavo, El montaje que tiene de vestuario, iluminación, sí, es increíble. Sí, como todo lo que hace Sibriano. ¿no? Sí. Gustavo, la gente de la zona que quiera este más información o por lo menos hacer una reserva, ¿es posible vía telefónica? Eh, vía telefónica, eh, pueden llamar, sí, te doy en tele... Porque esto es a beneficio del Jardín 901 también, en ah, esta oportunidad. Ahí está. Así que pueden llamar al Jardín Ajá. 901, que ya te doy el teléfono sí, si quieres sí. El teléfono del Jardín 901 es 491-667. ¿Sí, ¿sí, Perdón, ¿sí, 491-677. 6, 7, 7. Bueno, a toda la gente que quiera ir a ver el fantasma de Canterville de Cibrián Mahler, allí 0, 22, 27, 4, 91, 6, 7, 7 ¿verdad? Sí, sí, eh, en realidad, y si no, bueno, vendría a comprar las entradas un, un rato antes, este yo calculo que todavía va a haber. Claro, Tenemos pero, media sala vendida a... a... Pero viste, uno cuando va de, de, de que se hace el viaje quiere llegar con la entradita comprada. ¿no? Sí, también es cierto, sí. <risa> Gustavo, ¿y alguna otra obra programada por allí? Y andamos dando vueltas con Flores de Acero para Octubre. Eh, también otra obra que manda el Instituto en este casa que es con entrada libre y gratuita, que se llama Darse Cuenta, Ajá. que ya estuvo en Cañuelas, eh, va a estar en Roque Pérez, Eh, hago mal en, en anunciar las cosas de Saladillo, pero también este, el secretario de Cultura, Aldo Catulo, la seguramente la está programando para para Saladillo, o sea, la manda el Instituto Cultural para toda la región. Así que en algún momento va a pasar por Saladillo. este Excelente obra también. Uh -huh. Bueno, Gustavo, quedamos a la espera de, de más data para difundir, porque realmente es muy interesante la, el abanico de, de posibilidades que hay para toda la gente, ¿no? Para ir a ver algunas obras por ahí también a Roque Pérez y tener que viajar hasta hasta Buenos Aires, ¿no? Sin tener que ir a Buenos Aires sí, que es importante. Es importante. Y es, es un gasto importante, aparte uno sabe cómo va, no sabe cómo vuelve. Exacto. No, sí, sí, ojalá venga mucha gente y pueda, mirá, eh, y pueda disfrutar de ver este tipo de espectáculos que son únicos. Seguro. Tanto Scarborough el miércoles como el Fantasma de Canterville, de Cibrián, el jueves creo que son dos espectáculos, pero para no perdérselos. Seguro, seguro. Gustavo, te mando un saludo grande, gracias por atendernos y por supuesto a disposición. ¿no? no, por favor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y bueno saludo a toda la audiencia. Ahí está. Hasta luego. Adiós. la